Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Diles, oh Muhammad, a los idólatras, oh ustedes que niegan la verdad, yo no adoro lo que ustedes adoran, ni ustedes adoran lo que yo adoro, ni adoraré nunca lo que adoran, ni ustedes adoraré. Adorarán lo que yo adoro. Ustedes tienen su religión y yo la mía.